1.4, la radio de Elche La Glorieta, con Rosmar y Alonso Son las 9 de la mañana, tenemos 27 grados de temperatura, es viernes y 13, segundo día que debemos soportar esta ola de calor africano que se irá la próxima semana según Bordonado. Lo peor lo tendremos este domingo donde las temperaturas serán muy altas, alcanzaremos los 40 grados en una ciudad que debe prepararse para soportar más episodios de sequía, lluvias torrenciales, inundaciones y más fenómenos extremos debido a la humedad. De la temperatura del Mediterráneo por este cambio. Sí, eres Gil, directora del Fogón Ilicitano. ¿Qué cocina nos ofrecéis? Nuestra cocina mediterránea es muy variada: entrantes, ensaladas, pastas, arroces, platos de cuchara, pescados, carnes y, por supuesto, escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. <risa> Tele Radio Marca. 101.4, la radio de Elche. Pues lo dicho, con la actual ola de calor estamos en alerta por riesgo extremo de incendios forestales, por lo que se han restringido los accesos a los parques naturales y los bomberos han reforzado sus efectivos. El tiempo sigue siendo el protagonista de la actualidad este verano, al igual que el coronavirus. Hoy viernes conoceremos la actualización de los datos y veremos si se confirma que hemos llegado al pico de contagios en esta quinta ola. En cuanto a las fiestas, los conciertos por la noche siguen realizando así como varios actos cesteros por la mañana pero sin aglomeraciones. Hoy, 13 de agosto, no tendremos ni Misteri, ni Di, ni tampoco, ni del ALBA, pero sí esa reunión anual del Patronato del Misteri en el Centro de Congresos a mediodía y además Comisión Técnica de Pleno para aprobar un capítulo presupuestario del Ayuntamiento. Desde el Gobierno local se ha hecho una advertencia a la ciudadanía, anunciando que el lanzamiento de carretillas será sancionado ...con multas de 3.000 euros. Esta misma noche, el edil de seguridad Ramón Abad... ...ha recordado que en la Ní del Alba y en la Ní la ROA, ...las noches del 13 y 14 de agosto... ...no hay ningún acto oficial programado... ...por lo que se ha preparado un dispositivo formado por 300 agentes... ...de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil... ...que apoyados por drones van a realizar controles en muchos puntos del municipio, pero concretamente también en los puntos tradicionales de fiestas, así como en la zona de los conciertos, aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández, Bach o en la rotonda del parque municipal, para evitar las masificaciones, las aglomeraciones, pero sobre todo los botellones que están, al igual que las carretillas, car totalmente prohibidos y conllevan los botellones una fuerte sanción económica. Escuchamos a Ramón Abad. Que para el 13 de agosto el lanzamiento de cartillas está totalmente prohibido y el lanzamiento de cartillas que sea detectado por parte de los agentes de la autoridad conllevará una sanción económica de 3.000 euros. Por lo tanto, a esa responsabilidad hay que unir eh, la gravedad de estas sanciones. Por lo tanto, hay que ser consecuentes y hay que ser absolutamente responsables en cuanto al lanzamiento de estos artefactos pirotécnicos y por otra también este 13 y 14 de agosto coinciden con fin de semana y hay que cumplir las recomendaciones y los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus en nuestra ciudad, hay que evitar las masificaciones hay que evitar las aglomeraciones y hay que evitar también eh, el acto del botellón, eh, también es un acto que está prohibido y que conlleva una fuerte sanción económica. Por lo tanto, hay que apelar una vez más a esa responsabilidad, a ese sentido común y a ese sacrificio que está haciendo la ciudad de Elche para poner eh, al final, definitivamente, el vencer el virus por encima de cualquier otra consideración. Pues los agentes ya han levantado 235 actas por consumo de alcohol en la vía pública desde el pasado 7 de agosto, cuando comenzó este periodo de las nofistas. Además, hoy viernes es un día señalado en el calendario de todo el país para los cuerpos y, fu y fuerzas de seguridad del Estado también, porque se esperan millones de desplazamientos de vehículos en nuestras carreteras, así como una mayor actividad en aeropuertos y estaciones de transporte... ...muchos cogen sus vacaciones en esta segunda quincena de agosto... ...un buen momento para hacer esa escapada perfecta... ...que nos permita huir de esta intensa ola de calor... ...sigan los consejos para protegerse de esas altas temperaturas... ...beber mucha agua, no salir a la calle... ...en las horas de más calor y llevar ropa holgada con colores... Claros. Prudencia, por tanto, al volante y cumplan con las medidas de seguridad e higiene para evitar contagios del de este coronavirus. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas Y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona En interior o en sus fantásticas terrazas Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pasan seis minutos de las nueve de la mañana y seguimos con ese repaso de la actualidad local. Ayer comenzaron los trabajos de exhumación de los represaliados por el franquismo, que se encuentran sus restos en una fosa común en el cementerio viejo, en Aras, para cumplir, para cumplir eh, con esa ley de la memoria histórica. Se espera encontrar los restos de 14 víctimas del franquismo, los cuerpos de seis vecinos de Elche, seis de Crevillén y dos de Aspe, que fueron fusilados en un consejo de guerra a mediados de 1939, y enterrados en un antiguo aljibe utilizado como osario del Campo Santo. En estos trabajos estuvo ayer la consellera de Participación, Rosa Pérez, quien aseguró que son trabajos de memoria, justicia y reparación para dejar un territorio libre de fosas. la escuchamos. Nosotros esto desde la consellería siempre lo hemos tenido clarísimo, lo hemos tenido clarísimo desde el primer minuto el trabajo de memoria, de justicia y de reparación, y que dentro de todo el trabajo amplio que estamos haciendo de calidad democrática, de memoria democrática, pero que hay que incidir que es calidad democrática, una cuestión fundamental es tener un territorio libre de fosas. Eso es un trabajo ambicioso que nos marcamos desde el inicio de la legislatura y yo creo que estamos demostrando que vamos avanzando. Y el alcalde destacó que es un acto de dignidad colectiva y de humanidad hacia los familiares de las víctimas. Vamos a trabajar para exhumar esas 15 víctimas del franquismo. Exhumar víctimas del, tran del franquismo, algunos dicen que es abrir heridas de la guerra. Y algunos pensamos que exhumar víctimas del franquismo es cerrar heridas que dejó eh, la guerra civil y que ha dejado la dictadura. Por lo tanto, consideramos que es un acto de dignidad un acto que podríamos llamar una expresión de dignidad colectiva, es un acto de humanidad hacia los familiares de las víctimas y es también un acto de reparación hacia esas familias de las víctimas. Por tanto, Pues precisamente el Ayuntamiento busca a los familiares de las víctimas ilicitanas que están identificadas. Todos son hombres de entre 20 y 43 años de edad. Se ha publicado el listado de sus nombres. Rafael Pérez Santos, Manuel Campello Maldonado, José Quirán Fuentes, Antonio Maciá Bernabéu, José Canals Jaén, Manuel Clement Maciá y José Maciá Castell, la mayoría eran zapateros, hay un albañil y un panadero. Si algún posible familiar de estas víctimas quiere contactar con el Ayuntamiento para recuperar los restos, puede hacerlo a través del teléfono de la Concejalía de Cultura, que es el 96665800 o en el correo manton@elche.es. 101.4 Teleelch Radio Marca Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Control amenazas, aislamiento, chantaje emocional. La violencia no solo se manifiesta a través de golpes o agresiones físicas, sino también a través de palabras, actitudes y gestos. Presta atención a las señales. Campaña para la detección de la violencia psicológica. Ante el menor indicio, yo me planto. Casa de la Dona. Ayuntamiento de Edge. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasan diez minutos de las nueve de la mañana y seguimos con más asuntos, porque ayer el Ayuntamiento volvió a intentarlo por segunda vez y es que en junta de gobierno se aprobó adjudicar la explotación del restaurante del Parque Municipal, cerrado desde hace años y en busca de inquilino. Tras va varios años, por tanto, Con sus instalaciones cerradas, el restaurante podría volver a la actividad si es que hay algún empresario interesado en poder optar a la adjudicación de su explotación. Las condiciones son, en un plazo, esa concesión se daría en un plazo de 25 años y con un canon anual de 43.000 euros, pero muy bonificado. Escuchamos al portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Entre el primer año de concesión y el decimoquinto, la bonificación del canon será del 95%. Y desde el decimosexto año hasta el vigésimoquinto, es decir, hasta que acabe la concesión, la bonificación será del 75% del canon. Por otro lado, sin embargo, el concesionario tendrá que asumir todas las obras ...y eh, instalaciones que haya que renovar y reparar en el actual restaurante. Y hay más condiciones, la estructura actual del local no se podrá modificar... ...además el restaurante deberá cumplir con una serie de condiciones... ...como ofrecer una carta basada en la dieta mediterránea... ...y la cocina tradicional ilicitada, al ser un emplazamiento emblemático, ubicado en pleno corazón del Palmeral, en la zona turística de Elche, el personal deberá dominar otros idiomas para atender a los clientes. Y también teniendo en cuenta que se trata de un enclave turístico, el nuevo restaurante tendrá que tener en cuenta que su atención en muchos casos será dar servicio a visitantes, es decir, a turistas nacionales e internacionales. Y que también será obligatorio que la atención se preste en diferentes idiomas. Pues el plazo para presentar las ofertas será de 30 días desde el momento en que se publique la primera semana de septiembre. ...este acuerdo de Junta de Gobierno... ...y hubo más asuntos en esa reunión... ...se adjudicó el contrato de poda de palmeras... ...que se va a llevar a cabo en diferentes zonas del municipio... ...en concreto se actuará en tres áreas específicas... ...como son la vía pública, las pedanías... ...y el entorno del parque empresarial... ...unos trabajos que comenzarán a finales de este mes... ...o principios de septiembre... ...y en cuya actuación se incluye... ...el tratamiento y la conservación de estas especies... ...el presupuesto destinado a la poda... ...a esta fase de la poda es de 239.000 euros. En este caso se trata de un contrato... ...en sus tres lotes de poda en Palmera... ...en la vía pública... ...que no solo contempla la poda... ...sino también contempla el transporte... ...en este caso de la poda a planta de tratamiento... ...y también el consiguiente canon de tratamiento... ...que tenga el residuo vegetal". Pues hablamos de otra importante adjudicación eh, que se aprobó ayer en Junta de Gobierno para llevar a cabo las obras de estabilización de la ladera del río Vinalopó, así como para rehabilitar el entorno urbano de la calle Mohamed Al-Safra. El proyecto contempla peatonalizar parcialmente la zona siguiendo las actuaciones de plataformas únicas y contará con un plazo de ejecución de tres meses, según Héctor Díez. Con esta obra que se adjudica hoy a la mercantil involucra por 257.123 euros, el gobierno municipal no solo pretende asegurar la zona, asegurar la laeda del río para que se contenga el taluz que actualmente compone la zona, sino también, ya de paso, reurbanizar el entorno de la calle Mohamed al Zafra, peatonalizar parcialmente la zona mediante la instalación de plataforma única y recuperar el entorno vegetal de la zona. Y cerramos eh, los asuntos de la Junta de Gobierno con un último apunte, y es que ante la amenaza cada vez más constante de ciberataques, el municipio contará con un sistema de control de servidores y almacenamiento para hacer frente a estas amenazas. El objetivo es mejorar la ciberseguridad para que los trámites que se realicen mediante la administración electrónica sean seguros. El presupuesto que el Ayuntamiento va a destinar a... a... Este asunto es de 280.000 euros y está financiado al 50% con fondos europeos. Y además, los primeros premios Vicente Verdú, que reconocen la labor de los periodistas ilicitanos, serán una realidad. Y es que ayer se anunció que se aprobará la suscripción de un convenio con la Asociación de Informadores de Ilche para organizar una gala en la que se concedan estos galardones. El acuerdo tendrá un plazo máximo de duración de cuatro años. Y hablamos ahora de las fiestas. Ayer hubo batalla de flores, pero fue un acto privado y simbólico. Las reinas Y las carrozas de las reinas fueron sustituidas este año por un ninot que simula un paseo sobre flores en la zona de Traspalacio. En el acto de presentación del ninot estuvo la reina de las fiestas, Carolina Irles, que se ha mostrado satisfecha con el resultado de este homenaje a la batalla de las flores y expectante por poder participar en la que se va a celebrar en las fiestas de 2022, previsiblemente de vuelta a las carrozas y también a la normalidad. ...escuchamos eh, tanto a la Reina de las Fiestas... ...como a la concejal Mariola Galeana. Ha sido una vez más un, una, bueno, pues un, una iniciativa adaptada... ...a las nuevas condiciones y las nuevas circunstancias... ...que nos está marcando la pandemia... ...pero es una iniciativa cargada de cariño, de ilusión... ...y sobre todo de creatividad... ...y al final toda la programación que bueno... ...que sabéis que estamos presentando a lo largo de la semana... Por, diferentes, eh, por los diferentes cesteros, tanto moros y cristianos, como en este caso la gestora, pues están enfocados a dotar a la ciudad en estos eh, maravillosos días eh, para nosotros, que son nuestras fiestas patronales adaptadas a las, a las nuevas circunstancias. Bueno, pues este año sí que no se ha podido realizar la Batalla de las Flores, tan, tan bonita y tan característica de nuestra ciudad. Pero por lo menos podemos ver este monumento y, y estas flores que inundan, que inundan el suelo. Y bueno, es una forma de representar a las reinas de las comisiones y las damas que también participan cada una en una arca rosa. Y bueno, es, es que la verdad que ha quedado muy bien en un entorno maravilloso de la ciudad de Elche como es este. Y estamos muy contentas del resultado obtenido en este acto. ...y Teleels continuará con sus retransmisiones en directo... ...las últimas las ofreceremos este fin de semana, mañana sábado... A las doce y media habrá ofrenda de flores en el interior de la Basílica de Santa María la Virgen de la Asunción. Y el domingo, el Día de la Mare de Déu, a las seis de la tarde, Teleelchen retransmitirá las albes y los motetes del Misteri... ...que interpretarán cantores de la capella y la Escolanía del Misteri del Elchen en el interior de la Basílica. Y es que aunque este año no haya representaciones por la pandemia, la música del Misteri continuará presente en Santa María. La capella y la escolanía cantarán motetes de la Véspera y la Festa, tras las vísperas de la Asunción. Por este motivo, en el previsterio se ha colocado el cadafalet, con la imagen de la Virgen de la Asunción, y los cantores se distribuirán alrededor guardando todas las medidas de seguridad. El aforo de la Basílica está limitado a las restricciones sanitarias y animan a los edificanos a seguir la interpretación de los motetes a través de las televisiones locales y de las redes sociales del misteri porque se van a retransmitir en directo. El patronato ha agradecido a los ilicitanos y visitantes su contribución a la hora de mantener el misteri presente incluso en un contexto tan malo como el actual, donde nos hemos quedado sin fiestas patronales. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 Pues después del repaso a las noticias locales, les contamos que hoy en el programa La Glorieta tendremos en unos minutos al gestor cultural del museo de Pusol, José Aniorte, con motivo de la exposición que ha dedicado este año el museo a las fiestas patronales, una piscina que se ha preparado con los elementos. ...más representativos de las fiestas... ...hablaremos de esta iniciativa en unos minutos... ...y a las 10 de la mañana tendremos aquí a Paco Gómez... ...porque vamos a entrevistar a una leyenda del fútbol... ...a Nino, ya que será el primer hijo adoptivo de Elche... ...durante esta época democrática... ...así lo ha decidido el equipo de gobierno... ...que de nuevo reconoce... ...pues que Nino ha sido todo un ejemplo... ...tanto dentro como fuera del terreno deportivo... ...un ejemplo para nuestros jóvenes... ...de profesional y de los valores... ...que hay que defender en el fútbol... ...competitividad, pero también respeto al rival... ...y sobre todo esfuerzo y constancia... ...Nino ha conseguido muchos éxitos... ...y ahora que ha decidido retirarse del fútbol... ...está cosechando todos los reconocimientos y nombramientos porque esta ciudad quiere agradecerle lo que ha hecho en el terreno de juego por el Elche Club de Fútbol, por los colores blancos y verdes. Y también tendremos al final del programa más entrevistas, más música y abordaremos el problema de las basuras en el Parque Natural de los, locales, eh, los responsables de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur. Estos son a grandes rasgos el contenido del programa La Glorieta de este viernes. Les invitamos a que se queden porque ahora lo primero que tenemos que hacer es disfrutar de una auténtica joya musical la que nos ofrece el cantante Caetano Veloso vuelve otra vez a interpretar una hermosa canción popular pero en esta ocasión su versión es aún más hermosa porque ha contado con orquesta vamos a escuchar. Nomás se le iba en puro llorar. Het was no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran was Het was Como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay ay ay ay, ay, ay. Cantaba. ay, ay, ay, ay. Triste, mooi de mañana le va a cantar. A la casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. que todavía la espera a que regrese la desdicha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 Por supuesto, tenemos que beber mínimo dos litros de agua diarios. Y vamos a dedicar también algo de tiempo a hacer algo que nos guste, que nos apasione. Por supuesto, esa alimentación hay que mantenerla sana, saludable, rica. Come sano, come rico. Ven a vernos al Fogón Ilicitano. A tus reservas llamando al teléfono 96663-4755 o en la tienda online, elfogonilicitano.es. 25 años cocinando como tú lo harías en casa. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan cuatro minutos para llegar a las nueve y media y seguimos disfrutando de más versiones como la de Melomans, la de la bella canción Alfonsina y el mar. Heel Een heel andere manier de pena. en de zorg niet in het oog veranderd blijft. de penas mudas in staar naar boven. Sabe Dios que te begeleiden? Welke dolores welke cayó tu Para recostarte recostarte en, el en el canto de, de Las caracolas, caracolas marías. La canción que la canción canta, canta en el, el fondo oscuro del mar. La Si la gozo a buscar una vata en pie de, viento y de te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida, alfonsina, vestida. Sierenitas te llenar, por caminos de algas en de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. E si llama a él, no le digas que Alfonsina no puede ser. si llama a él, no le digas nunca que estoy. Nina que poema hemos visto y buscamos una voz que pueda y de te el alma y, la está llevando. y te vas hacia allá Dormida Alfonsina, vestida de mar, duerme <mícate> Alfonsina, duerme en el mar, y el mar te acud.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 El tiempo se acaba. Solo hasta el 15 de agosto consigue una de las unidades limitadas del nuevo Citroën C4 de kilómetro cero. Entrega inmediata. Disponible en varias versiones y colores. No te quedes sin el tuyo. Más información en citroengrupomarcos.com Citroën Grupo Marcos Mientras tú vas a por otra... Ella tiene que estar vigilando su copa. Mientras tú piensas en volver... Ella piensa en llegar a salvo. Mientras tú no luches por la igualdad, ella seguirá sufriendo agresiones machistas. Elche para todas y todos. Casa de la Dona. Ayuntamiento de Elche. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España.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 Son las 9 y 34 minutos de la mañana y hay buenas noticias que contarles. Ya están actualizados los datos por municipios del COVID eh, por parte de la Consejería de Sanidad y... Se confirma, hemos llegado ya al pico y vamos bajando, se aplana la curva de contagios y la incidencia en el Che ha bajado de 460, en la que teníamos el pasado martes, a 394 y se recogen esos dos fallecidos que por desgracia tuvimos y registramos en los hospitales en estos últimos días, en esta última semana y la situación hospitalaria pues sigue siendo también la misma, también es baja, hay siguen estando 4 enfermos de COVID en las UFIS y 25 en planta según el último balance aportado, algo menos hay eh, ingresados en planta, pacientes ingresados en planta, algo menos que el pasado martes que haya. Bien, pues después de ver que la incidencia ha bajado del COVID, eh, pero eso no significa que no tengamos que cumplir con las medidas de seguridad, hay que seguir estando muy atentos Porque eh, ya saben ustedes que las fiestas se mantienen, pero hay controles exhaustivos de seguridad de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil que con drones van a peinar durante este fin de semana, tanto el 13 como el 14, la Ni del Alba y la Ni del Arrobat, donde no hay ningún acto oficial programado, van a estar controlando que no se produzcan botellones, fiestas legales, aglomeraciones, ni tampoco lanzamiento de carretilla, Los botellones. ...llevan fuertes sanciones económicas... ...y el lanzamiento de carretillas... ...están prohibidos el lanzamiento de carretillas... ...y la sanción económica ya lo advirtió ...ayer mismo el concejal de seguridad... ...son de 3.000 euros... ...bien pues dicho este apunte... ...vamos ahora a hablar de otra noticia... ...y es que el Museo de Pusol... ...pues también ha querido recordar... ...estas fiestas patronales tras dos años... ...sin alba sin Misteri, sin Roa... Durante todo el mes de agosto va a dedicar una de sus vitrinas a las fiestas patronales a través de una selección de documentos relacionados con estas celebraciones, además de piezas emblemáticas. Pues bien, para hablar de esta actividad, de cómo el Museo Escolar de Pusol se suma a estas no fiestas, tenemos con nosotros al programador cultural del museo y comisario de esta vitrina, José Ani Norte. Muy buenos días, José. Buenos días, Rosmarín. Bien, ¿por qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué habéis querido dedicar una vitrina temática, hacer una vitrina temática de vuestros fondos a las fiestas patronales? Eh, pues básicamente por melancolía. Eso, estamos, sí. La nostalgia todo, la tenemos todos. Sí, justo. Yo creo que todos tenemos ya ganas de, de volver a la normalidad. Y, y las fiestas, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? De que son... Eh, ...un gran aliciente para todos los ilicitanos... Y, ...y que todos estamos deseando que vuelvan ¿no?... ...un año más sin fiestas pues... ...se nos hace un poco cuesta arriba... Eh, ...es el segundo año ya... Y, ...y por eso, básicamente, por eso hemos dicho... ...pues vamos a alegrar un poco el, el ánimo ¿no?... ...y vamos a dedicarle una vitrina a las fiestas patronas. Bien, ¿y qué tenéis? ¿Qué hay? ¿Qué documentos... Eh, ¿qué, ...qué hay en el Museo Escolar de Pusol ...relacionado con las fiestas?... Bueno, pues hemos tirado mucho de eh, de nuestro archivo documental, de documentos como tú dices, pero no son eh digamos papelitos o escritos, sino que son eh pues por ejemplo tenemos eh tres revistas eh antiguas dedicadas a al tema de las fiestas. Tenemos una del año 35 eh que está abierta eh se muestra abierta eh por una página en la que se habla de de la representación del misterio. Eh, se transcriben algunas de las canciones que, que se cantan en el misterio y eh, fotografías muy antiguas, muy curiosas y muy bonitas de la representación eh, destacando sobre todo eh, una de las tres marías eh, de los niños eh, que, que llama la atención pues eso por lo antigua que es y, y, y el, el, el, lo que nos, lo, nos ambienta ¿no? en el, en el misterio de aquellos años que sabes que bueno pues el misterio se, se restauró después de la guerra civil eh, en el año 40 y coincidiendo con esa restauración pues se empezó a editar Festa deli eh, la fiesta o sea perdona, la revista que, que está más relacionada con, con la festa y tenemos también pues dos ejemplares uno del año 43 y uno del año 44 en el que se muestran sus portadas que son una una belleza ...y bueno, y siguiendo con el misterio... ...pues tenemos dos publicaciones... ...que vemos muy muy importantes ¿no?... ...que es eh, una de Pedro Ibarra... ...editada en 1929... ...y otra después de esa restauración... ...de José Pascual Urbán... Eh, ...de 1941... Eh, ...eso en cuanto al misterio... ...luego tenemos eh, fotografías... ...de principios de siglo... ...también muy antiguas... del siglo XX claro... Eh, ...de la procesión del día 15 de la Virgen... Eh, ...y eh, tenemos unos folletitos sobre la nid del alba... Eh, ...en los que, bueno, pues la protagonista indiscutible... ...por supuesto, es la palmera final, ¿no?... ...la palmera de la Virgen... ...tenemos fotografías muy, muy espectaculares de esa palmera... ...y luego, otra pequeña sección dedicada a Lorde device. ...porque, no sé si sabes, que los conflictos de Lorde device ...se hacen desde, desde mediados del siglo XX... ...los que tenemos aquí son... Eh, tenemos abierto uno en el año 63 Y eh, bueno, pues ahí se, se viene, viene un poquito Cuál va a ser la programación de Ordebyte Y es bueno, pues muy curioso ver quiénes actuaban en ese año, en el año 63 Vemos que vino Rafael, por ejemplo eh, Vino Karina, vino Salomé Pero toda esta gente Mucho antes de ser eh, tan famosa como lo ha sido Por ejemplo, Salomé Le quedaban seis años para ganar Euro Eurovisión Y a Rafael, pues tampoco había Eurovisión en ese momento. Quiere decir, eran gente que estaba empezando su carrera y que en las giras que hacían pues vinieron a recalar aquí a, a Elche. Es curioso, y después de haber hecho esta vitrina, porque no la podemos sí. eh, eh, elevar a categoría de exposición, ¿puede no. haber una exposición de, de nuestras fiestas? Bueno, pues eh, con el tiempo podríamos organizar algunas posiciones, algo que tarda. Tarda bastante en, en llevarse a cabo, pues por, sobre todo porque lleva un proceso de investigación eh, largo y arduo. pero sí, no, no sería mala idea incluso colaborar con alguna entidad de, de la ciudad eh, relacionada con, con las fiestas y, y montar una exposición con, conjunta. La verdad es que estaría muy bien, sí. El, eh, todos estos documentos llegan al museo por donaciones ¿no? de particulares. Sí. Eh, es claro. eh, supongo que la revista Festa de Elch eh, todos sí. los números estarán en el, en el archivo municipal y vosotros tenéis mm. los ejemplares las fotografías mm. supongo que también estarán en el archivo del patronato del misteri eso lo mm. hay colaboración en en el resto de archivos de la ciudad con el vuestro ver, tenéis colaboración eh, sí claro nosotros siempre que nosotros necesitamos algo del archivo histórico por ejemplo ...pues hablamos con, con Carmina Verdú... ...que es la responsable... Eh, ...le pedimos, mira Carmina necesito ver esto... ...para tal exposición... ...por ejemplo ahora me estoy acordando de la exposición de, de las radios... ...sobre la radio en Elche que hicimos... ...hace un par de años... ...y yo estuve allí investigando... ...y, y me enseñó Carmina... ...lo que tenía de, de lo que me interesaba a mí... ...o si ellos necesitan aquí... ...o si ellos quieren montar alguna exposición... ...ya no solo el archivo histórico... ...sino pues el patronato del Misteri... ...o, o quien sea... ...pues nos viene, nos pide, nos dice que quiere montar, nosotros le dejamos eh, lo que les haga falta... ...siempre hay colaboración porque las instituciones eh, culturales pues tenemos que colaborar entre nosotros... ...el conocimiento eh, es algo universal y no se lo puede quedar uno eh, guardado en el cajón... ...sino cuando hace falta para ti o para cualquier otra institución pues lo tienes que compartir por supuesto... José Aniarte, ¿esta vitrina cuándo se puede visitar? ¿Cuál, ¿Cuál es el horario del museo? ¿Porque el museo cierra en agosto o no? No, nosotros no cerramos nunca lo que nos vamos turnando. nosotros los, El equipo nos vamos turnando para que, para que el museo no cierre nunca. Recuerdo además que está abierto también los fines de semana. Este fin de semana va a estar abierto el sábado, el domingo no porque es festivo nacional. Es uno de los pocos días al año que cerramos, el día 15 pero el museo va a estar abierto eh, sin, sin interrupción. Y la vitrina se puede ver durante todo el mes de agosto para, sí. para septiembre, pues ya la pondremos con otra temática. Hemos decidido que vamos a tener una vitrina aquí en la recepción, en la que mostrar pequeños detallitos, muestras de estas pequeñitas, que igual eh, no son una gran exposición, pero que van dando eh, una idea pues, de pequeños eh, detalles de, de la vida cultural o de la vida eh, tradicional de, de Elche. Y por cierto, eh, hemos hablado de los documentos que hay en la vitrina, pero ¿qué piezas? Uh -huh. ¿Qué piezas emblemáticas son las que tenéis? Uh -huh. Bueno, pues mira, eh, sabes que bueno, las fiestas patronales eh, se llaman así porque giran en torno a la patrona del Che, que es la Virgen de la Asunción. Entonces, eh, tenemos una, una imagen de la Virgen, una escultura, eh, que yo dato sobre el siglo XIX es una una imagen de vestir de estas que se llaman que digamos que lo más importante es el, el manto no lo que lleva eh, de, de vestimenta y está recostada es la, la imagen que se suele bueno la imagen que se procesiona el día 15, y y es una maravilla es, eh, ya no solo por, por la vestimenta etcétera que ya te digo que es del siglo XIX ...sino por eh, la finura, digamos, del tallado de la, de la cara, de las manos, eh, etc. Eso es la, la figura central en el entorno a la que gira la vitrina. Pero es que luego, fuera de la vitrina, colgado del techo, justo encima de la vitrina... ...tenemos una representación de la magrana, eh, que es un, bueno, pues un, un objeto que se solía hacer para, para vender ¿eh? a mediados de siglo... ...y que representa la madrana del Misteri... ...abierta, con su oripei... ...es eh, una preciosidad... ...y que nosotros la hemos puesto sin ángel... ...porque eh, este año no hay Misteri... Mm. ...entonces la, la hemos colocado vacía... ...un poco, eh, pues representando esa pausa... ...que estamos viviendo, ¿no?... ...es lo que hemos llamado el tiempo suspendido... ...este que, que estamos viviendo ahora... ...en el que ni Misteri tenemos... Y, y por eso la hemos puesto, la hemos puesto sin ángel, pero no hemos querido que faltara porque es un elemento muy llamativo, muy bonito, y que nos recuerda pues que, pues que todo volverá, la, hay que ser positivo, la representación del misterio volverá, las fiestas volverán, sí. el ordebice ya ha vuelto, porque de hecho hay cierta programación este, este año. Y, y nada, poco a poco pues vamos caminando a la normalidad. Y José Aníor, ¿te recuerda de dónde sale esa escultura del siglo XIX o ese objeto de la mangrana tan bello? ¿De qué donación? Eh, son salga? donaciones. La, la, ¿Los nombres concretos? Pues lo tendría que mirar, sinceramente. Mm. <risa> Pero son donaciones de particulares, ¿no? Son donaciones de particulares. Todo lo que, lo que estamos viendo son donaciones particulares, sí. Sí. Mm. Eh, ¿Cómo está el Museo de Pusol en cuanto a la colaboración ciudadana? ¿Sigue estando vivo? Claro, nosotros eh, recibimos este tipo de donaciones constantemente. Hombre, ahora se entiende que en agosto pues, la cosa está más parada pues, porque todo el mundo eh, está pensando en otras cosas, ¿no? Pero eh, nosotros seguimos teniendo mucha colaboración de, de la sociedad eh, y seguimos programando... Eh, en la medida de nuestras posibilidades, eh, todas las actividades que podemos y estamos deseando, pues, volver a hacer esas visitas guiadas, volver a recibir colegios de la manera que recibíamos antes de la pandemia y, y en, por nuestra parte, pues, estamos preparados para. ...para ese regreso que, que seguro que pronto vamos a tener. Pues desde la nostalgia se ha montado esa vitrina... ...con el deseo de que regresen las representaciones del misterio... ...así que con la nostalgia ponemos el punto final... ...a esta entrevista a José Aniorte, pues escuchando... ...lo que vamos a escuchar quizá sea uno de los motetes... ...que se interpreten el próximo 15 de agosto, el Gloria Patri... ...gracias José Aniorte. Gracias a ti. Yeah.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 ...reservas al 637-09-15-13. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965-48-35-35. La Glorieta, con y Alonso. Quedan 10 minutos para entrevistar... ...a Lino al exjugador del Elche Club de Fútbol por su nombramiento como hijo adoptivo de Elche así que vamos a seguir disfrutando de la música por ejemplo de los Beatles, Penny Lake <risa> every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laughing him behind his back And the banker never wears a mask In the pouring rain Very strange Penny Lane is in my ears and in my eyes There yeah, beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back In Penny Lane there is a fireman with an hourglass And in his pocket is a portrait of a Queen He likes to keep his fire engine clean Clean Machine Shelter in the middle of the roundabout. The pretty nurse is selling poppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. And then he in Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a the trim. And then the fireman rushes in from a Very great, very strange, Teddy Lane.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 En Kivole liquidamos stock por reforma Hasta el 21 de agosto encontrarás Canapés por 99 euros, colchones desde 79 Y sillas a 15 euros Liquidación de stock en Kivole Ojo, solo en tienda de Diego Fuentes Serrano 24 Recuerda, hasta el 21 de agosto Canapés a 99 euros, colchones desde 79 Y mucho más en la tienda de Diego Fuentes Serrano 24 Kivole, hogar al mejor precio La Glorieta Con Rosmar y Alonso Cinco minutos para llegar a las 10 de la mañana. Tenemos veintinueve con un grado de temperatura, según la nuestra estación meteorológica de Teleelche. En media hora llegará la previsión meteorológica de Vicente Bordonado, pero ya saben ustedes, ayer lo entrevistamos, que esta ola de calor extrema que estamos sufriendo, que comenzó ayer, permanecerá hasta el lunes. Y que el peor día será el domingo, el día de la Mare de Déu. Y hoy, viernes y 13, es un día muy señalado porque hoy comienza esa operación salida mitad de agosto hoy muchos cogerán sus vacaciones sobre todo aquí en Elche así que mucha prudencia pero también tenemos una buena noticia y es que la tasa de incidencia ha bajado de 460 a 395. y pico ...o sea que estamos bajando en cuanto al número de contagios... ...y la presión hospitalaria también se mantiene... ...tenemos cuatro ingresados en la UCI y 25 en planta... ...algo menos que días anteriores... ...lo peor son esos dos fallecidos que se han registrado... ...en esta última semana en los hospitales del Sephora COVID... ...y como hoy nos vamos algunos de vacaciones... ...otros vendrán, pues puede ser un gran día... Ya lo decía, Serra. Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. En recíbelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se espume, asomate y consume la vida graner Hoy puede ser un gran día duro con él Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir saca de paseo a tus instintos y ventila el alma al sol y no dosifiques los placeres y si puedes derrochálo y si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad hoy puede ser un gran día date una oportunidad Het is een groot moment. Het is een een groot moment. Het is een groot is is y mañana también Tele -Elch, Radio Marca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 Y continuamos con la música antes de la entrevista de Nino. Vamos a darle alegría a nuestros corazones. lo unico que te pido al menos es dale alegría alegría a mi corazón por no fuera será la pena y el dolor y ya verás la sombra que aquí subieron no estarán y ya 재미ensive mee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 el de fútbol. Pues cuando pasan 3 minutos de las 10 de la mañana Y tenemos 29 grados de temperatura Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de Chile, Porque vamos a hablar hoy de una leyenda del fútbol Al igual que Messi para el Barcelona o Ronaldo Lo fue para el Real Madrid Aquí en este la afición tuvo a su Dios particular en el terreno de juego ...ese fue Nino, Juan Francisco Martínez... ...y si hablamos en pasado de él... ...es porque colgó sus botas de jugador... ...y anunció en junio su retirada del fútbol... ...a los 41 años de edad... ...una retirada que no sabe a despedida... ...porque esta ciudad sigue ofreciéndole... ...más muestras de agradecimiento... ...por los goles que marcó en los campos de fútbol... ...y por el ejemplo de humildad y deportividad... ...y ha dado a nuestros jóvenes en toda su trayectoria profesional... ...que ha sido larga, dura, complicada, difícil... ...pero llena de éxitos... ...los éxitos que le han servido para hacer historia... ...en el Elche Club de Fútbol y en el fútbol español... ...ayer la Junta de Gobierno aprobó nombrar a Nino... ...hijo adoptivo de Elche, la máxima distinción. Que se le puede dar a una persona que no ha nacido en el municipio. Desde 1945 no se nombraba a ningún hijo adoptivo. Se une así, Nino, a personajes tan ilustres como el gran escritor y filósofo Eugenio Dors o Rafael Altamira y Cravea, propuesto en el año 1933 para Premio Nobel de la Paz. Nino, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué supone este nombramiento para ti? Bueno, ya lo dije en la rueda de prensa otros días en el Ayuntamiento, ¿no? Creo que es un nombramiento o un reconocimiento para mí muy importante porque, bueno, al final, desde que yo vine aquí con 17 años me sentí acogido, me sentí con ese cariño ya especial. Evidentemente, con los años se ha ido, bueno, haciendo todo aún más, más grande y para mí ese nombramiento, pues, significa mucho porque, bueno, siento Elche como, como mi casa, prácticamente ilicitano, así que, que bueno creo que es un, un, un motivo para estar eh, y un honor para estar muy contento, ¿no? Pues Nino, no solo te lo puedo pre preguntar a ti, tengo que preguntárselo a uno de los periodistas de Elche que te ha seguido en toda la trayectoria, que es nuestro director de esta radio, Paco Gómez, que supone el nombramiento de Nino, hijo adoptivo de la ciudad, para ti. Eh, buenos días, lo primero buenos dos, días. y buenos días a, a Nino y a todos eh, los oyentes. Buenos días, Paco. Eh, bueno, yo creo que es el Diría el colofón, ¿no? Eh, a su carrera deportiva y que ahora empieza, yo creo que su carrera social, ¿no? Eh, el, el Nino, yo todavía me, me cuesta creerme, ¿no? Cuando hablabas en pasado de, de lo que ha sido Nino, a mí todavía me cuesta creerme y ahora le preguntaré cómo lleva el día a día, qué hace ahora cuando se levanta, ¿no? Mm. Porque después de más de 20, bueno, 30, 23 años como profesional, levantándose solo pensando en ir a entrenar, en cuidarse, ...no sé qué hará ahora, ¿no? Pero vamos, se lo ha ganado. Yo creo que supone muchísimo. Tú has dado el dato desde 1945... ...sin, sin darle esta distinción a una persona no nacida en Elche. Fíjate el rigor con el que el ayuntamiento durante décadas pues, filtra este premio. No se lo dan a cualquiera. O sea, te tienes que haber eh, significado mucho para la sociedad... Y en este caso Nino lo significa por dos motivos. Uno, por lo deportivo, que como tú lo has dicho, yo aquí me he hecho un extracto de, de todos sus récords y se me ha quedado largo, ¿no? Pues no, no hay tiempo para decirlo. Eh, Sabemos que ha hecho historia. Y, y otro es el... el que yo creo que es el prisma por el que el alcalde Carlos González y la corporación se lo han dado, ¿no? Sí. Porque es un, un ejemplo a seguir, porque eh, siempre ha sido un futbolista que ha llevado los valores más allá de lo deportivo, ¿no? Claro. Y es un espejo donde mirarse para los canteranos, para los chavales, para los sí. deportistas en definitiva. Pues Paco, tú quieres preguntarle qué hace ahora Nino, pero Nino a mí me gustaría saber, porque eh, me gustaría saber el hijo adoptivo de Elche, que se le va a nombrar, eh, el alcalde ayer decía que era porque también ha sido y eres buena persona. Por eso me gustaría saber tus inicios. ¿Quién te inculcó todos los valores que tienes? ¿Quién te hizo así? ¿Quiénes fueron bueno, tus padres, Nino? Sí, yo creo que al final la base la tengo de mis padres. Yo, afortunadamente, tengo una familia que es entera muy muy humilde, trabajadora, desde siempre han tratado a mis dos hermanos y a mí ...y igualmente, en el mismo sentido... ...con mucha humildad, con mucho trabajo... inculcando lo que cuesta ganar cualquier cosa... ...y evidentemente, pues bueno... Eh, ...el fútbol me ha dado también esa educación... ...o ese respeto para seguir formándome como persona... ...yo con 14 años me fui muy pronto de, de Vera... ...me fui para Madrid... ...y bueno, a partir de ahí empecé como una persona mayor... ...siendo un chaval de 14 años... ...a empezar ya, pues bueno... ...a saber lo que son los valores... ...y a saber lo que es eh, la vida... ...así que en ese sentido... ...la base la tengo muy clara... ...y la seguiré teniendo de por vida... ...evidentemente como ha dicho Pablo... ...o como dijo el, alca eh, el alcalde el otro día... ...pues bueno, creo que estos premios... ...o estos reconocimientos no serán... ...a, a todas las personas... ...más allá del tema deportivo... ...que creo que son eh, valores importantes... ...creo que están los, los personales... ...y creo que los personales para mí a día de hoy... ...son más, más importantes que los deportivos... ...que nos ha decidido, adiós y conseguido muchas cosas... ...pues creo que me quedo con eso... ...porque creo que al final... Eh, no vale todo en el deporte o ¿no? en el fútbol en este caso que, que, que creo que lo importante que es eh, ser buena persona y a partir de ahí pueden pasar eh, cosas buenas o malas pero creo que eso tiene sí que estar en la base de la persona Y Nino, ¿qué te ha enseñado a ti el fútbol? porque en estos momentos estamos viendo cómo, no sé si te puedes sentir orgulloso de pertenecer a este negocio del fútbol por todas las polémicas que están saliendo que si eh, esto al fin y al cabo es dinero ¿a ti qué te, han, te ha enseñado a estar Dentro de este negocio del fútbol tan complicado? Bueno, creo que hay dos partes. Está el tema económico, que es una tarta muy importante para todo el mundo y por eso rodea o hay tantos intereses. Pero luego está el, el personaje, luego está el futbolista. El futbolista, lo que le gusta la pelota, lo que le gusta es vivir el momento, lo que le gusta vivir, disfrutar con la pelota en un terreno de juego ante su afición, meter goles ante su afición, ganar partidos, eh, conseguir alegrías para tu afición. Creo que hay dos cosas muy diferentes estable el, el, el deportivo y el económico pero bueno creo que el, el futbolista como te digo le encanta la pelota y a partir de ahí evidentemente son personas y también el tema económico no pero creo que al final creo que me quedo con lo, con lo deportivo en todos todo los sentidos claro por eso por eso se te reconoce Nino a ti no se te ha ido la cabeza eh, cobrando los sueldos o los sueldazos uh -huh. que se ha, que han cobrado los jugadores en, de fútbol eh, ese es el problema también que puede haber Sí, evidentemente yo sigo siendo la misma persona, antes y después. Eh, tengo los valores muy claros, eh, con toda la humildad del mundo, pero lanzando una, una lanza a favor de, de, de los futbolistas que se llama un poquito en la cabeza, eh, es que desgraciadamente o afortunadamente con 18, 19, 20 años, están ganando barda, verdaderamente barbaridades económicamente. Así que bueno, eh, si no estás bien formado, si no tienes la cabeza donde tienes que tenerla, pues se le puede ir de esa manera, así que bueno, creo que es todo respetable, pero evidentemente pues bueno, como vemos en un mundo como es el tema deportivo, del pues, mundo del fútbol, que la economía es muy potente y que bueno, y que, y que bueno, y si no sabes llevarlo, se te puede complicar. ¿A ti nunca se te ha ido la cabeza diciendo ya sabemos eh, que lo que has hecho con tu dinero, no has derrochado? Pero eh, hay jugadores que siempre dicen si Messi gana 75 millones de euros al año, si Ronaldo gana tal, yo también quiero ganar eh, tanto. Y siempre reclaman subidas de sueldo. Tú eso también lo has visto porque no solo has estado en el Elche, has estado en el Tenerife Osasuna, el Levante. ¿Has visto reclamaciones pues demasiado eh, abultadas de jugadores de sus nombres? Bueno, al final eh, somos personas, somos deportistas, cada uno de su forma de ser, evidentemente, pues bueno, eh, es una carrera deportiva corta y los ejemplos de Messi y Ronaldo no valen a, a nivel económico, valen a nivel deportivo, que son los mejores. A nivel económico están muy lejos de cualquiera. Y bueno, al final, pues bueno, hay como te digo, es respetable la situación de, de cada jugador que quiera bueno, eh, ganar más dinero o, o, o, o intentar conseguir más dinero, porque como te digo, las carreras deportivas son, son cortas, pero como te digo, yo me quedaría con el tema de Messi y, y de Ronaldo, eh, tema, eh, de ejemplo, me quedaría con el tema deportivo. Eh, Paco, Nino se aleja, dice de Messi y de Ronaldo, pero eh, Nino ha sido un Messi y un Ronaldo para el Elche. Sí, ha sido su, vamos a dejarlo en, en Messi, su, su sí. Messi particular, ¿no? Es el hombre que ha conseguido, bueno, Messi se ha ido del Barça dejando todos los récords, ¿no? Temporadas jugadas, goles marcados, el que más veces ha vestido la camiseta, pues Nino es lo mismo. Nino es lo mismo, pero además también doble, ¿no? Porque lo ha sido no solo el hombre récord en el Elche el que más goles y más partidos uh, más goles ha marcado y más partidos ha jugado, sino también el hombre récord en segunda división en toda la historia de la segunda división que se dice pronto, el que más partidos ha jugado, el que más goles ha marcado, bueno, eh, eso demuestra su enorme fiabilidad como futbolista durante 23 temporadas, solo ha tenido una lesión grave, ha sido el jugador más rentable de la historia del fútbol contemporáneo, diría yo, de los últimos 30 o 40 años. Y ahí están sus, sus números y sus récords. Retirarse con 41 años siendo delantero, eh, creo que no lo puede decir prácticamente nadie. Eh, te tienes que cuidar muy bien, tienes que vivir la profesión las 24 horas, tienes que tener esa pizca de suerte de las lesiones. Bueno, pues él lo ha llevado todo. ¿Que, se, que ha tenido suerte? No, la suerte hay que buscarla. Pues eso, entrenando a tope, viviendo con ilusión la profesión, haciendo el entrenamiento silencioso. ¿Cuál es el silencioso? Eh, alimentarte bien, descansar mejor, eh, no cometer locuras, no salir de marcha. Una vez te lo puedes permitir, pero no por costumbre. Bueno, todo eso ha envuelto el cuerpo de Nino que debutó el siglo pasado, y eso hoy en día no lo puede decir nadie. Él debutó el siglo pasado, el siglo XX y estamos en 2021 y yo creo que todavía le, queda, le hubiera quedado cuerda para un año más pero bueno, bueno pues, ya está hecho pues es oficial Nino te hemos adoptado como hijo de Elche así que no te vas a ir de Elche ¿no? acabarás aquí sí, sí estoy aquí estoy encantado en Elche y espero estar muchos años en Elche, en Elche. ¿y qué vas a hacer? porque Paco sí que quiere saber ¿a qué te vas a dedicar ahora? bueno eh Seguiré rodeado de fútbol, eh, me gustaría empezar eh, a entrenar, a ayudar con los chavales, así que bueno, estamos ahí hablando con, con el Elche, a ver si se da la opción, así que bueno, esperemos, pero seguro, seguro que seguiré, porque bueno, al final el, eh, mi, el fútbol es, es mi vida, es lo que más me gusta y seguiremos rodeados de fútbol seguro. Pero Nino, ¿a estas alturas no te han dicho ya, tuviste una primera conversación con el propietario, no te han comunicado ya si vas a tener un, un equipo al que dirigir? Porque a estas alturas estarán ya prácticamente casi todos los banquillos de, de la cantera cogidos. ¿Sabes ya algo? Sí, más o menos. Más o menos sabemos cosas ya, todavía no se puede decir nada. Así que bueno, vamos a ver si se da bien la cosa al final. O sea, ¿qué que, que, que entrenarás aquí en el Cheya esta temporada? Bueno, elche. vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Vale, vale. Eh, Nino, como estamos en fiestas, bueno, en no fiestas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que más te gusta de Elche? Eh, porque, aparte de la afición, eh, ¿qué, ¿qué has podido descubrir durante todo el tiempo que has estado aquí? Porque te fuiste, pero tú tenías ganas de volver y lo hiciste. A sí, todo, todo. Al final, cuando te sientes a gusto <ríe> en un sitio, para mí, Elche es un pueblo grande, donde te sientes a gusto, donde, donde vas te... Eh te sientes, pues bueno, que lo que necesitas lo tienes a mano, eh, su gente no sobra las palabras ya, eh, cualquier sitio que vas, pues bueno, te sientes cómodo. Yo a, al final me gusta todo. Eh, al final hay sitios que te dices que te gusta de hecho? te gusta todo, te gusta todo, porque al final lo que, lo que sientes es la realidad y por eso llevo tantos años viviendo en Elche. Y es donde me ha quedado a vivir, así que te puedo decir que me gusta todo. Bueno, pues ya que te gusta todo, es que eh, es muy diplomático este Nino, ¿eh? eh Paco, eh, no, no le gusta quedar mal con nadie, pero dime. Pues por eso, por eso <risas> tiene el cariño que tiene, porque D no, no pisa charcos que no debe de pisar. Bueno, Nino, dime eh, con qué disfrutas más de Chem, eh, con qué paisaje, eh, la playa, el palmeral, el arroz con costra, destácame algo. No, como bien dices, me gusta mucho arroz con costra, me gusta mucho <risa> arroz, me gusta mucho el eh, tema de la gastronomía, me gusta mucho la playa, ahora mismo estoy en la playa, eh, al final, como te digo, lo tienes todo muy, muy a mano, lo tienes todo muy cómodo y donde vas, pues como te digo, eh, siempre intento rodearme uh -huh. de los mejores sitios o de lo que más me gusta, así que bueno, como te digo, no soy, no soy diplomático uh -huh. ni mucho menos, sino que soy transparente, me gusta decir la, la realidad en todo momento. Y lo que siento es eso. ¿Y, ¿Y en qué barrios has vivido? Porque supongo que habrás tenido varias varias viviendas, ¿o no? Sí, o sea, he, vivido, he vivido al lado del Campo de Fútbol, la zona de la Tramoya y ahora vivo en La Torreta. Y, y, o sea que son barrios que también te. Eh, supongo que los vecinos eh, se volcarán contigo. Sí, sí, sí. Evidentemente, ya más que vecinos somos amigos y bueno, hay ratos de todo ya. Sí, sí. Y ni no tus hijos van a continuar eh, con tu legado, se van a vestir, eh, se van a poner las botas, bueno mi hijo está está jugando a fútbol, no quiero meterle ninguna presión y responsabilidad ninguna sino que se divierta, que disfrute del deporte y, y poco más, ese es el legado que Nino nos puede dejar eh, en, en el eh. sus hijos Pues, Nino, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y también enhorabuena por ese nombramiento como hijo adoptivo. ¿Qué le dices a la afición del Elche Club de Fútbol? Nada, que muchas gracias a todos una vez más y, bueno, sobre todo que empieza la liga ahora, el lunes ya, uh -huh. que, que disfrutemos con el Elche, que, que consigamos otra permanencia y, nada, que, que nos llevemos a alegría, ¿no? Yo, yo, yo, para terminar, me gustaría preguntarte... Eh, eh, la, la diferencia que hay ahora mismo en, en tu vida, me refiero a que, bueno, tú siempre te has acostado pensando en el entrenamiento del día siguiente te levantas pensando en lo que tienes que desayunar para estar a tope en ese entrenamiento eh, eh, cuando ahora te acuestas y por la mañana cuando te levantas mm, ¿qué, ¿qué ha cambiado en ti, en tu pensamiento? ¿qué, qué haces ahora? Bueno, eh, que hay una paz interior bestial creo que a nivel de exigencia a nivel futbolista es, es brutal ...de que estar, como te has dicho antes... ...24 horas eh, pensando en fútbol... ...y ahora mismo creo que he exprimido... ...al 100% mi profesión... ...me he retirado con 41 años... ...no puedo sacarle más más rendimiento... ...sobre todo emo emocional y, y deportivamente... ...así que, que bueno, creo que estoy muy tranquilo... ...ahora mismo me levanto, estoy en la playa... ...como te digo, me levanto... ...voy con mi mujer a correr un rato... ...hago deporte, eh, voy un rato a la playa... ...vivo todo totalmente diferente a lo que hacía, con mucho, con mucho respeto, en el sentido de que me, me gusta seguir haciendo deporte, evidentemente, uh -huh. pero lo vivo de otra manera, lo vivo de otra manera, y a día de hoy creía que me iba a costar muchísimo más, y a día de hoy no lo he hecho de menos para nada. En el ¿Qué? mundo estuvo para Pace jugar interior. a fútbol. Yo creo que esa es la palabra, paciente Has descansado ya, por fin. Por, por, por cierto, una última pregunta. Eh, ¿Vas a asistir, supongo que a los partidos de fútbol del Elche, eh, en casa? ¿Asistirás? ¿Te has sacado sí. el abono o, o no? ¿O eres no, no, abonado? No, no ¿Cómo, ¿Cómo eres? Ahora, eh, no, en el no, no, estoy asistinado ah. y sin abono todavía. Así y sin que, abono. Que, bueno. Con lo que todavía no, no sabes cómo funciona esto de ir al estadio. Para es nuevo esto. <ríe> bueno, pues ahora vale, Paco... estado ya en el de él, así que bueno, seguiré viendo sí. partidos. ¿sí? Pues Paco Gómez nos lo explicará ahora en unos segundos. Eh, Nino, lo dicho. Enhorabuena y suerte en esta nueva etapa de tu vida. Bueno. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, crack. Un abrazo, crack. Un abrazo Paco. Adiós. Chao, chao. Bien, Paco, le estaba preguntando por el abono, porque ¿cómo es esto de ir eh, a, a los partidos de fútbol ahora, a partir de ahora? ¿Cómo bueno, se tiene eh, que hacer? Depende del momento y de las restricciones. Ahora mismo, en estos momentos y con las últimas restricciones dictadas por el gobierno, ahora mismo, el lunes, en el primer partido de liga, solo pueden entrar los que se hayan sacado el abono. Uh -huh. eh, el, ayer el presidente reconocía la ofrenda floral a la Virgen, que por cierto se hizo ayer después de dos años, porque la, el año pasado por la pandemia no se pudo hacer, eh, que eh, solo van a poder entrar 12.500 abonados, que en realidad es, el, es casi ese 40% eh, que de salida ha impuesto la Generalitat Valenciana... Eh, en este caso de acuerdo con el gobierno y por tanto, bueno, vamos a ver si se dan cita. Yo creo que no van a llegar a 12.500 porque hay mucha gente de viaje, de vacaciones, que uh -huh. se ha comprado el abono pero que no va a poder estar físicamente pero ahora mismo, para este partido y para el tercero eh, 40% de aforo y en principio solo abonados, nada de público en general y mucho menos de afición visitante. Vale, y el abonado tiene que ir con su tarjeta y sí, entra, sí, el... no tiene que avisar antes, ni tiene... No, bueno, tú te sacas el abono, uh -huh. eh, el abono mayoritariamente se lo están sacando online, uh -huh. pero eh, luego, claro, tienes que pasar por un torno con, con, el, con esa tarjeta de abono. Ya, que vale. no hay ni una otras medidas de seguridad para entrar y demás. Bueno, las medidas de seguridad que... Eh... ...que exigen es que aunque sea a cielo abierto... Eh, ...tienes la que mascarilla. ponerte la mascarilla... ...el metro y medio de distancia... ...aquí ha habido cierta controversia y se ha conseguido que los convivientes hasta creo que cinco miembros puedan estar juntos, porque se hablaba del 40% del aforo, pero claro eh, si tienes que dejar un metro y medio no es dejar una butaca vacía y luego una Bien. persona, tenías que dejar más de una butaca, entonces bueno lo, en, se compensa entre las dos butacas que dejar, pero los convivientes que pueden estar juntos uh -huh. 12.500 vale. y el, el primer partido de temporada comienza justo el último día de la ola de calor no será por la tarde, no que será la por noche. la noche ahora son horarios de verano y los horarios de verano son a partir de las 9 de la noche entonces el Elche va a, jugar, va a cerrar la primera jornada que empieza hoy uh -huh. hoy empieza ya con un Valencia-Getafe y el Elche va a cerrar la primera jornada el lunes a las 10 de la noche contra el Atleti de Bilbao que, bueno, curiosidades del destino fue el último rival eh, que al ganarle, el Elche se mantuvo milagrosamente. Bueno, pues el rival que es, se les dice habitualmente los Leones, el Atleti Bilbao, aquí van a venir a rugir mucho más que en el último partido porque vinieron casi de vacaciones porque ya tenían los deberes hechos. El Elche se jugaba la vida. Va a ser un partido mucho más complicado. Eh, sí. Destacar que con pocos fichajes, porque uh -huh. se han hecho muy poquitos fichajes, solo tres caras nuevas, más las renovaciones de Barragán y, y la de Mojica. Y hoy tenemos rueda de prensa de, de Fran Escriba, ya la primera previa a ese partido. Eh, parece que Piatti va a llegar muy justo, veremos qué dice hoy el técnico. Guido Carrillo sí será de la partida. Ayer Manu justo se marchó cedido al Racing de Santander, todavía se tendrá que marchar Luismi. Hacen falta todavía cuatro o cinco fichajes que pide eh, Fran Escriba sí o sí. Y destacar que ayer se probó ese ingreso de multimillonario de 2.700 millones por parte del fondo inversor CVC a, sí. los clubes, a los 42 clubes de la liga. Solo cuatro dijeron que no esté este fondo, uh -huh. que son Madrid-Barça-Atleti de Bilbao precisamente y uno de segunda, el Oviedo. El Elche, que es un club saneado y en realidad no lo necesita, tuvo que decir también que sí. ¿Por qué? Porque si no, eh, eh, se vería muy perjudicado porque sus rivales si sí van a coger ese dinero para reforzar sus plantillas. Si el Elche, que tiene ya aprobado, porque aquí, si tú dices no, eh, no te puedes negar, tú tienes el dinero que te corresponde, porque es una votación de 42 y si hay 34 a favor mínimo, el, el, el dinero, eh, la inyección económica va a llegar. Otra cosa es que tú quieras reclamarlo o no, pero la tienes ahí. Entonces, como hubo más de 34, hubo 38 a favor, el Elche dijo que sí y... El Elche si no quisiera tocar el dinero no lo toca, pero sus rivales directos los que contra los que se va a jugar la permanencia sí lo van a coger, lo que les corresponde para reforzar sus plantillas. Entonces el Eche estaría en clara desventaja si no utiliza ese dinero también para reforzar la plantilla. Por eso eh, pero, han, por, han, han cogido el dinero. Bueno, van, pero, a, van a hacer uso de ese dinero. ¿Pero por qué se ha traído este fondo de inversión a la Liga? Porque él, según el presidente de la Liga de Fútbol Profesional... Lo ha traído el presidente de la Liga. Es el que lo ha trabajado. Él lo ha trabajado. Se sí, llevará... la, la Liga de Fútbol Profesional, él es el que da la cara. La Liga de Fútbol Profesional es la que entiende que para que la marca fútbol español, liga de primera y segunda división no se quede atrás en comparación con otras ligas, hay que modernizar el fútbol español. ¿Cómo? Pues se da este... Mmm, dijo ayer que no es un crédito, que no es un préstamo, que no hay que devolver el dinero. Aquí lo que va a hacer el fondo inversor es, si hay beneficios, cada año se llevará un 10% durante 50 años. Si no hay beneficios, ese año no se llevará nada. El problema es que... Eh, te exigen que de ese 100% que te dan, al Elche le corresponderían 35 millones. Para que te hagas una idea, al, al Madrid o al Barça le corresponderían 270. Ellos de momento han dicho no, pero a rivales directos del Elche les han correspondido el doble, porque llevan más años en primera. El, del 100%, el 15%, unos 5 millones ya lo podrían utilizar ya para incorporar fichajes para la plantilla. Vale. Un 70% están obligados a eh, reinvertirlos en, eh, a ver si lo digo, en renovar su estructura, es decir, ciudad deportiva, remodelar el estadio Ajá. y luego otro 15% en, si tienes deuda, sanearla, no es el caso del Elche, está a cero con las deudas, o inversión tecnológica. O sea, está muy bien. bien. Si, si, bueno, pero si la... esto son préstamos, al fin y al cabo, que no, luego tienes que devolverlo. No, no, no ayer lo matizó. ¿No matizo, es un préstamo? No es un préstamo. Según el presidente de la Liga, que ayer... Según no... el presidente, ¿al que lo van a llevar a los juzgados? ¿Algún bueno, que a, otro club? A este lo denuncian días, días y día también. Está acostumbradísimo. Lo increíble es que sigue ahí. O sea, lo gana casi todo. No ha habido manera de echarlo. Algo tiene. Pero bueno, dicho esto... Eh, Lo matizó una y otra vez a las preguntas de los periodistas. No es un préstamo. Pero vamos a ver, ¿quién da dinero a cambio de nada? No, a, sí, sí, no, a cambio de nada, no. A cambio de un 10%. El negocio de un 10%, ¿no? De los, del beneficios, que de los beneficios que genere el fútbol español cada año durante 50 años. Tú estás hipotecando durante 50 años tu 10% anual si hay beneficios. Si no hay beneficios, no. Pero si sí hay beneficios, y hasta el momento el fútbol español siempre ha dado beneficios, y con esta inyección se supone que va a dar más, porque la marca fútbol español y cada club va a expandir su marca, que es lo que se busca, a eh, mercados emergentes como el fútbol asiático, donde hay miles de seguidores, miles sí. de millones. Pero las estrellas. Al fútbol se van. europeo. El fútbol español. <risa> se por, le van el, las estrellas. por eso. Un, Quieren la Liga. Por eso este, la es Champions de, liga, por ¿no? este es uno de los objetivos. Para evitar que emigren las estrellas que no han conseguido con el caso Messi, por ejemplo. Bueno, pues dejamos el punto final porque esto es el negocio futbolístico, se ha estado es hablando, negocio, es se ha estado hablando en todas las emisoras de radio, en esto todos los medios de comunicación, pruduro. Paco. nosotros era un deporte antes. Vamos un a centrarnos en ese primer, en ese primer partido de Leche contra el Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao. Atlético. <risa> es, que es, es que si no se enfadan los de Bilbao yeah. Allí no les no le gusta que, le digan, eh, que son Atlético. el Bilbao No, no, allí son el Atletic ah. Y luego está el Atlético de Madrid yeah. Pero este es el Atletic <risa> ¿Eh? Si no te, allí te, bueno, te echan el paquete eh, Los leones ahí está. <risa> eh, Por cierto, retransmisión en directo El próximo sí, lunes, lunes a las 9 y media de la noche Y el primer a todo gol lo tendremos el martes A las 10 y cuarto de la noche Pues lo dicho está, gracias Paco A ti, felices vacaciones Ros Gracias, igualmente Y nosotros continuamos esta ronda de noticias Porque después de la información deportiva Después de esa entrevista con Nino Vienen las noticias locales El repaso de las noticias locales Con Marga García Vamos a primero a poner la sintonía Nuestra sintonía Nuestro jingle La Glorieta Con Rosmar y Alonso Decimos que faltan dos minutos para las diez y media de la mañana para, y de esta forma pues, eh, damos tiempo a nuestra compañera Marga García para que eh, se, se siente bien. Marga, eh, empezamos, empezamos este repaso de la actualidad local con la incidencia porque es positiva. A ver, estás en el micrófono verde, te doy la bienvenida. Buenos bueno, días. Buenos días, Ros, eso a lo este, primero. A este viernes IPC. Ya la cara la tienes diferente, se, <risa> nota que, se nota que hoy te vas de vacaciones. Ya la sonrisa Sí, a... hoy me toca a mí. Hoy ya me toca. toca a mí, como hace cuatro semanas te tocó a ti. Marga, eh, me voy de vacaciones y además con una incidencia baja. Eso significa que quizá las restricciones puedan cambiar, eh, porque se iban a prolongar hasta el 6 de septiembre, ¿sabemos? ¿Algo de lo que va a pasar? No, todavía no sabemos sobre esas restricciones. Como tú dices, esa incidencia ha caído de forma considerable. Durante esta semana decíamos que quizás se había llegado a ese pico de la quinta ola y actualmente tenemos una incidencia de 394. Hemos bajado ya de 400. Uh -huh. El pasado martes era de 460. Así que bueno, ha bajado uh -huh. bastante esta in esa incidencia con... Los 160 nuevos positivos que se han notificado entre el lunes y el miércoles en la ciudad, eso sí, dos nuevos fallecidos. Sí, bueno, eh... son los mismos que hemos sí, estado anunciando. Eso, sí, ¿no? exactamente, esos que hemos estado anunciando los últimos días en los hospitales ya eh, aparecen en la lista de la consellería. Además, ayer eh, se notificó un nuevo brote en Elche ¿Ah, sí? de 10 de casos de origen social, después de varias semanas donde no se registraba ninguno. Bueno, pues la noticia importante es que la vacunación avanza, está funcionando, la incidencia está bajando, hay brotes, hay que llevar cuidado y lo más importante, no hay ni, ni del ALBA, ni, ni de la ROA, no hay actos programados oficiales, hay conciertos y algún que otro acto, pero se lleva siempre en privado de la gestora. Retransmitiremos la ofrenda de flores, retransmitiremos en Santa María, la, en la cesta, la interpretación de los motetes, uh -huh. pero también habrá véspera, el 14 de agosto. Lo importante es que hay un dispositivo de seguridad que va a controlar con drones y Eso con todas es. las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no haya botellones, fiestas ilegales y aglomeraciones y sobre todo lanzamiento de cartillas ¿Qué está pasando? ¿Qué anuncio ha hecho Ramón Abad con las cartillas Bueno, pues eh, bueno, Ramón Abad, por supuesto, ha podido responsabilidad eh, esta noche y mañana, que aunque no hay fiestas bueno, pues siempre tradicionalmente son los dos días grandes con la Nid del Alba y la Roa, y bueno, pues ha hablado de sanciones, de hasta 3.000 euros por el lanzamiento de, bueno, de elementos pirotécnicos. Así que, bueno, mucho cuidado esta noche, y aunque la incidencia va bajando poco a poco, hay que, bueno, seguir manteniendo todas esas restricciones, el uso de mascarilla y, bueno, pues todas esas restricciones marcadas por la Generalitat para intentar que la incidencia siga bajando cada, cada vez más aquí en la ciudad. Y también tenemos la actualización de la... De la, o el balance de la situación hospitalaria y bueno, a día de hoy son 29 las personas que se encuentran ingresadas en los hospitales, cuatro de ellas continúan en la unidad de cuidados intensivos. Ese es el balance de hoy, que es casi la misma eh, fotografía que ayer. ¿no? Sí. El balance de los hospitales se mantiene estable, la incidencia uh -huh. ha bajado, no tenemos ningún fallecido que se haya registrado en esos balances hospitalarios en eh, estos dos últimos días. Tenemos esas no fiestas, conciertos, esos controles de seguridad y hoy, viernes y 13, tenemos, es verdad que no hay misterio, pero sí tenemos esa reunión anual sí. del patronato. Sí, bueno, pues eh, como cada año se celebra esa reunión pública del patronato del Misteri, en lugar del salón de pleno se traslada, como ya se hizo el año pasado, al centro de congresos para intentar, intentar mantener esa distancia de seguridad y bueno, pues será un balance bueno, pues, de, toda, de todo este año, todo lo que ha ocurrido también de ese presupuesto, bueno, pues de cara al próximo año. Así que bueno, estaremos muy atentos a todas esas cuestiones que se tratan sí. en el patronato. Habrá que seguir entonces de, en directo ese pleno que, ese, eh, que creo que en redes sociales también cualquier persona puede seguir. El a partir pleno, de las 12. A partir de las 12 del mediodía de eh, la sesión pública del patronato del Misterio, una sesión anual. En cuanto a la ola de calor, hasta el lunes Vicente Bordonado ahora nos dará la previsión meteorológica, pero... Precisamente han comenzado unos trabajos duros en el Cementerio Viejo. Supongo que tú estuviste allí en el Cementerio Viejo. La exhumación de los restos de 15 personas eh, represaliadas, ejecutadas eh, durante, eh, después de la, de la guerra civil en el 39 y que fueron condenadas a muerte, ejecutadas en el Cementerio Viejo. Y la mayoría de gente de Elche eran gente, pues, hombres, todos hombres, uh -huh. de, 20, de 20 a 40 y pico años de sí. edad zapateros la mayoría, al menos los ilicitanos, hay algún albañil y un panadero. Uh -huh. se, han dado, se han publicado las listas de los ilicitanos porque hay 15 de los que 6 son de Crevillén, 2 de Aspe y 6 y de, seis de Elche eso de Ilche, y hay uno que posiblemente es de Aspe pero también dicen que es de Elche. Se han hecho público todos los nombres. Sí, se ha hecho público es, ese listado porque bueno, sí que se ha logrado localizar a familiares tanto de esos represaliados de ASPE como de Crevillente, pero de Elche todavía no. Entonces, bueno, ha facilitado esa lista también con un número de contacto, bueno, para que, bueno, pues algún familiar puede, bueno, aparecer y dar sus datos de contacto. Como eh, tú dices, bueno, pues el Ayuntamiento y la Generalitat, bueno, pues eh, uh -huh. colaboran estrechamente en este proyecto para llevar a cabo en el cementerio viejo esa exhumación de 15 personas. Ayer estuvimos allí, bueno sí. el alcalde señaló que era, bueno, se trataba sí. de un acto de dignidad, uh -huh. humanidad y bueno también y justicia. de justicia con las víctimas del franquismo y sus familiares, que fueron las mismas declaraciones que realizó la consillera de participación. Pero si ¿sí te parece lo más importante es eh, yo creo que decir los nombres de los uh -huh. ilicitanos ...que están enterrados en esa fosa común... ...y que el ayuntamiento pues busca... ...precisamente a sus familiares... ...y esos nombres... ...pues si te parece bien damos... ...los apellidos... ...la profesión, bueno hemos dicho que Zapatero... albañil y Panadero... Uh -huh. ...y los teléfonos de contactos que han dado... ...el ayuntamiento, los tienes ¿no? Margo? Sí, bueno pues esa lista de... ...personas de Elche son... ...Rafael Pérez Santos... Eh, ...Panadero, Manuel Campello... ...Maldonado... José Quirán Fuentes, Antonio Macía Bernabeu, José Canals Jaén, Manuel Clement Macía y José Macía Castell. Como tú dices, la mayoría de ellos zapateros, también un albañil y un panadero. Y bueno, pues si hay algún familiar de estas víctimas y quiere ponerse en contacto con el ayuntamiento para recuperar los restos, puede hacerlo a través del teléfono de la Concejalía de Cultura, el 96 665 cero. O en el correo manton.elche.es. Bien, pues yo creo que es una información útil que hay que dar a, a quienes, los posibles familiares de, estas, de estos hombres que fueron ejecutados a mediados de 1939 en el cementerio viejo y que fueron enterrados en un aljibe que se ha convertido, que se utilizaba como osario y que se ha convertido en una fosa común. Y que la propia consellera de participación. Decía que precisamente se cumple la ley de la memoria histórica para que este país esté libre, libre de fosas. De... Eso es. Pues, Marga, muchas gracias. Las previsiones, tenemos el patronato sí. anual y ¿qué más tenemos? Bueno, pues además de esa sesión pública, bueno, en fiestas bueno, no tenemos, no Hoy hay ningún nada. acto programado de la gestora, bueno, sabéis que hasta uh -huh. el 12 es cuando se realizan todos esos actos y luego, bueno, pues también está la presentación de la exposición el color abstracte en la sala de la CAM, del Gran Teatro. Así que, bueno, una nueva exposición para este verano. Una exposición, suponemos que de pintura o escultura. Lo veremos, lo veremos y a la una me lo cuentas, ¿no? Sí, a la una te lo cuento con mi compañero Manu García y, bueno, pues por supuesto toda esa actualización de datos en nuestra web de Y a las nueve y media todas las imágenes con Ana López. Pues muchísimas gracias Marga, Adiós. te voy a echar de menos. Yo ¿eh? también, esto de irme de, felices irme de, vacaciones. de irme de vacaciones a y no estar contigo, para disfrutar del día a día. Se disfruta trabajando contigo también. Marga, gracias. Igualmente, hasta luego. Y nosotros ya cerramos esta ronda de noticias con Vicente Bordonado, con la información del tiempo. Antes buscamos la sintonía, ya la tenemos, y damos paso al patrocinio. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, ya están subiendo las temperaturas. Ayer en la estación meteorológica de Teleelch, en la ciudad, alcanzábamos los 38 grados e incluso en algunas pedanías rozábamos los 39 grados. Noche ecuatorial en la ciudad, con temperaturas que no han bajado de los 25 grados, al igual que en Torrellano, Santa Pola o Tabarca. Temperaturas más bajas en el sur del Candaelch, mínimas, que con ausencia de nubosidad han bajado hasta los 20-21 grados. Durante esta mañana ambiente más soleado, menos polvo sahariano en suspensión para hoy, para esta tarde o durante las próximas horas continuará el ambiente soleado con alguna nube aislada, en el último tramo veremos algo más de nubosidad. A medida que avance la jornada se activará el viento muy flojo de sureste incapaz de frenar el ascenso de las temperaturas sí de aportar algo de humedad y por lo tanto sensación térmica de bochorno. Hoy está previsto que alcancemos temperaturas de nuevo bastante elevadas aquí en la ciudad muy próximas o en torno a los 37 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 37, 38 grados. Todo ello va a depender del sistema de brisas. Mañana sábado continuará el calor con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, viento en calma por la mañana flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas máximas muy próximas a los 37 grados mínimas que de nuevo durante esta madrugada en la ciudad no van a bajar de los 25 grados, no nos libramos de las noches ecuatoriales y el pico de esta ola de calor se registrará durante la jornada del domingo con ambiente soleado seguirá llegando polvo sahariano en suspensión, algo de viento de poniente va a disparar las temperaturas se aproximarán en la ciudad a los 40 grados el lunes continuará todavía la cresta de aire sahariano con temperaturas en torno a los 34-35 grados y a partir del martes ya llegará una masa de aire polar marítimo para dejarnos temperaturas mucho más bajas en torno a los 29 grados, paralelamente se activará el viento flojo de componente este y en lo que resta de mes, todo parece indicar que no esperamos otra ola de calor 101.4 Tele Elche Radio Marca Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, abierto todos los días del año La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y hablamos ahora de medio ambiente. Ya saben ustedes que desde el Ministerio se han cerrado muchos parques naturales por esta extrema ola de calor que se nos viene encima, que ya la tenemos encima y que, por, su, por supuesto, hay mucho riesgo, un riesgo elevado de incendios forestales. De ahí que se haya restringido el trasiego a los parques naturales y nosotros vamos a hablar ahora de un parque natural en concreto el más importante que tenemos en nuestro municipio es el Parque Natural de Londres porque la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur ha denunciado que hay vertidos y también velocidad excesiva en algunas de sus vías y que pues, acaba con la vida de muchos ejemplares el último, una nutria Para hablar precisamente de esta situación de Londo, de sus carreteras, de sus accesos, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo, a quien damos la bienvenida. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, Rosmarie. Bien, ¿qué, ¿qué está pasando en las vías pecuarias que rodean el Parque Natural de Londo? ¿Tienen problemas? Eh... ¿Siguen vertiéndose basuras y los coches sí, siguen bien. utilizando esas vías como autopistas? Sí, bueno, el programa, bueno, empezamos con el tema de lo de la, las basuras. Es un poco el, la denuncia que ha hecho ASA. Bueno, he presentado directamente un escrito un a la Consellería, a la Dirección General de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, pues reclamando, porque ya es reclamación, ya no es solicitar, porque ya llevamos tres años con un punto de vertido eh, dentro del propio Parque Natural en el trazado de una, de una vía pecuaria, como bien has dicho. ...y que bueno, ya en 2018, en septiembre de 2018... ...presentamos un escrito avisando de que bueno... ...que se había iniciado el vertido de basuras y residuos... ...en ese punto y pidiendo que se, que se limpiara y que se eliminara... ...en tres años no se, ha movido, no se ha movido un solo dedo... ...y bueno, ahora ya la situación pues eso... Pues los, ...los residuos han aumentado de forma exponencial... ...y no solo han aumentado, es que han bloqueado el, el acceso a la propia vía pecuaria, que es una vía pecuaria además que no es que sea, eh, una vía pecuaria que esté en desuso, sino que es, ha sido utilizada y es utilizada por, por ovejas y cabras, precisamente de una cabreriza que está a pie justo de la, de la carretera de Vistabella que, que pasa por encima de la, de la, de la vía sí, pecuaria a sobre este... unos dos kilómetros, que era lo que comentaba. Claro, antes. pues este vertedero que ya es un serio problema y que se ha consolidado desde hace tres años, eh, aquí, eh, ¿dónde está asentado? ¿En el municipio de Elche, de Dolores? Sí, sí, el municipio de Elche es en ¿Ah? la zona sur de. Bueno, la, la, la vía pecuaria en concreto es la sendera de Dolores, que parte del término municipal de, Dolor, de, de Dolores, bordea el parque natural del. Del hondo por el sur va bordeando, que, que de hecho la, que es la, la llamada carretera de Vistabella, por la que pasa la, donde que bordea uh -huh. la puerta sur del hondo, es, forma parte, o sea, está construida la carretera sobre la, la vía pecuaria, que para los, los oyentes que no lo sepan, uh -huh. las vías pecuarias son vías tradicionales de uso de ganado, pero que son vías ancestrales que muchas de ellas se eh, llevan utilizando desde la Edad Media, mucho antes de que, evidentemente, que hubiera coches y que hubiera, y que hubiera tráfico. Y están sujetas a una legislación específica, que hay una ley de vías pecuarias, en la que eh, eh, se tienen que tener unas normas. En, en el caso de, de las vías pecuarias, como es el caso de la sendera de Dolores, que comparte eh, un, un tramo de, de la vía pecuaria con una carretera, eh, cualquier actuación en esa carretera está sujeta a, a, pues a, al control de, de la Consellería, en este caso ahora, de Transición Ecológica. Pues no se entiende que no se actúe eh, por parte de la Consellería de Medio Ambiente, no se entiende ni tampoco, pues, eh, después sí. de haberlo denunciado desde 2018. Pero sí. eh, vosotros también lo habéis puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Elche. El, este vertido de basura se supone que está dentro del parque natural y que está en una en una vía pecuaria que es digamos suelo propiedad de la consellería de medio ambiente y bueno es evidente que quien tiene las competencias claras es la consellería de medio ambiente en este caso en el caso de se bien es verdad que curiosamente ahora comenta que comentas, el ayuntamiento en el escrito en el que denunciábamos y reclamábamos el, el eh, la retirada la de este de punto de, de, de vertidos, digamos que lo uníamos a otro vertedero, que había, hablo en pasado, porque al final al final se solucionó, porque lo solucionaron los, los regantes de, de, de la comunidad de regantes de San Felipe, que bueno, un vertedero que había a, a, menos, de, a menos de 100 metros del propio parque natural, en terrenos del perímetro de protección, uh -huh. y compartido por, con el por el término municipal de Elche y el término municipal de Dolores y durante años pues ha habido un pase de, de pelota no esto no es de mi término municipal no no es de los al final el vertedero... creció tanto que ya cogía absolutamente a los dos los dos municipios los dos municipios al final los regantes lo que hicieron es cortar el, el, la vía la de servicio de sí. la tarde de, del convenio que es propiedad de la comunidad de regante de San Felipe limpiaron Lo limpiaron ellos, lo limpió la comunidad de regantes, cerraron el camino y ya se ha solucionado. Así está, uh -huh. está. Ahora el, lo que pasa. ¿sí? El, ¿sí? El, vertido, el vertido incontrolado que estáis denunciando, y que lleva ya más de dos años denunciado, eh, no es la, el único problema. También tenéis eh, o habéis detectado atropellos en esa misma vía pecuaria o, sí. o en otras vías del Parque Natural de Londo. Ay. ya lo hemos ya lo hemos yo creo que lo, eh, desde hace lo hemos denunciado por activo y por pasivo ahí es un problema en, en 2015 porque esa carretera eh, es eh, digamos jurisdicción de la diputación que es la que tiene las competencias para el mantenimiento y ahí en 2015 hicieron unas obras de ensanchamiento mm. entonces lo que era un, un prácticamente un camino asfaltado que era que bordeaba el que bordeaba carretera y, y ese, digamos lo que ...sirve de frontera el límite entre el Parque Natural del Hondo... ...y los Carrizales de Elche, que no olvidemos que es otra, otro espacio natural importante... ...y que además recientemente ha sido incluido con, dentro de la propia... ...Zona de Especial Protección de Aves del Parque Natural del Hondo... ...o sea que la, la unión de, de, de Carrizales y el Hondo se está atravesando... o ...espacios naturales protegidos, entonces eh, cuando se empezaron las obras en 2015... Hasta presentó un escrito a la Consellería de Medio Ambiente diciendo de, de la situación y del riesgo de que aumentaran exponencialmente los, los atropellos de fauna, porque es una carretera recta, y en el momento que se ensanchara y además quitaran el pequeño arcén que había, que era por donde circula o circula, circulaba, el ganado, porque ahora ese arcén, mm -hmm. ese arcén de tierra ha, ha desaparecido. Eh, pues eh, le pedíamos a la consellería pues, que impusiera unas, unas medidas correctoras, que, que hizo hizo efectivamente al cabo de dos meses, en el propio creo que fue septiembre de 2015, que le comunicó a, a la diputación que tenía que eh, limitar la velocidad a 50 km por hora. ¿Y qué animales han perecido en esos atropellos? Eh? ¿Qué, ¿Qué se está atropellando de forma frecuente? ¿Aves? sí, sobre todo, ahí lo que pasa es que bueno, hemos recogido prácticamente de todo, pero bueno, ahí ya se han atropellado hasta un, hasta una rapaz, hasta un halcón abejero, garzas, calamones, eh, eh ya, ya hecho a lo mejor más comunes de que se atropellen en otras zonas porque son de hábitos nocturnos, los alcaravanes, lechuzas, autillos, mochuelos, erizos, jineta. <risa> la lista es larga. Jinetas la también. Mamíferos. y bueno, la nutria, zorro, pues lo típico. De... Qué lástima. Pero vamos, un, un, un, un auténtico problema. Pero vamos, bueno, lo más grave de todo, Rosmario, claro. la, la, la, el atropello de fauna en el entorno de los espacios naturales es más o menos frecuente. Pero lo que clama el cielo es que la propia diputación, una administración pública, se salta a la torera las la, no recomendaciones, o sea, la, la, amplíe, una, notificación, uh -huh. una notificación que le ha hecho la, la, una administración que tiene las competencias sobre esa vía pecuaria y pase ampliamente. Y además que pasan, o sea, ya pasan los años y no hay manera. Y, pues, pues Sergio, es la batalla del día a día. Tenemos una administración que no hace nada y otra que lo hace mal. Así que, no sé, ahí estáis vosotros reclamando que solucionen estos problemas para proteger nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias, Sergio Arroyo, como presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur por haber atendido esta llamada de la gloria. A vosotros, Rosmarín Marín, 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 Mentre tu gaudeixes del teu bar. Ella fuig de les mirades del bar. Mentre tu valles la teua cançó favorita, Ella no s'atreveix a anar sola al bany. Mentre tu puges l'últim selfie, Ella pateix assellament en les xarxes. Mentre tu no luites per la igualtat, Ella continuarà patint agressions masclistes. Ells per tothom, Casa de la Dona, Ajuntament d'Els, Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, Govern d'Espanya.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 Quedan siete minutos para llegar a las once en punto para llegar al programa entre amigos y nosotros nos, res nos refrescamos con la música de este acol acaloramiento.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 ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Walscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Walscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado WolfsCar. Encuéntranos en Sor Josef Alcorta 37, Elche y en WolfsCar.es. En Kibole liquidamos stock por reforma. Hasta el 21 de agosto encontrarás canapés por 99 euros, colchones desde 79 y sillas a 15 euros. Liquidación de stock en Kibole. Ojo, solo en tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Recuerda, hasta el 21 de agosto Canapesa 99 euros, colchones desde 79 y mucho más en la tienda de Diego Fuentes Serrano 24.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 37 09 15 13 Las descalificaciones son frecuentes. Tu opinión no importa. Revisa tus redes sociales. Sugiere que pasas mucho tiempo con tus amigos. Al intentar explicar cómo te sientes, te hace sentir mal. Presta atención a las señales. Campaña para la detección de la violencia psicológica. Ante el menor indicio, yo me planto. Casa de la Dona. Ayuntamiento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 Italia. La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues queda un minuto para el programa Entre Amigos Para nuestra compañera Rosa Lucas La Glorieta se despide de todos ustedes Vuelve el próximo mes de septiembre Nos vamos de vacaciones Y yo simplemente les digo que me voy con Julieta Venegas. Que sean felices Porque no supiste entender a mi corazón, lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de saber esto para ti. No sé que no esto, porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy que la me despido de ti me voy que me despido de ti Ik weet niet